Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es la última emisión de este año 2014, nos vamos a tomar algunos meses y vamos a volver recién en el mes de marzo con la edición 2016 de Expreso Farco. Y el programa de hoy va a incluir los mejores hechos o los, las cosas más destacadas de este año 2014. Contadas desde aquí, desde el Centro de Producción Pero fundamentalmente contadas de distintas provincias Donde hay radios comunitarias que integran nuestra red nacional Comenzamos a compartir el Expreso Farco de hoy Expreso Farco Un tren que pasa una vez por semana Recorriendo todo el país Proponiendo nuevos caminos Y buscando vías alternativas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 Año movido, el 2014, que comenzó con una fuerte devaluación del peso que impactó en el bolsillo de los trabajadores. Durante el año se confirmó una caída de la actividad económica del país, pero igual no vino el fin del mundo. ...que los sectores ultra opositores pronosticaban... ...lo mismo pasó con la disputa con los fondos buitres... ...Argentina logró importantes apoyos a nivel internacional... ...y tampoco se produjeron las catástrofes masivas... ...por no acatar el fallo de un juez norteamericano... ...que compromete el futuro del país... ...este año también se volvió a dar la discusión sobre... ...si es el gobierno el único responsable de los aumentos de precios... ...o si en realidad muchos tienen que ver las grandes empresas... ...que los fijan arbitrariamente... El programa Precios Cuidados pudo sostenerse un año a pesar de las avivadas de los grandes supermercados. También este año se convirtió en ley el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación luego de un largo debate con audiencias en todo el país que se habían hecho en el año 2013. En 2014 se mantuvieron las luchas de vecinos como los de Malvinas Argentinas en Córdoba contra la instalación de la planta de la multinacional Monsanto, lo mismo que la de los pueblos de la cordillera que luchan contra el avance de las mineras y que, por ejemplo, en Chubut llegaron a presentar su propio proyecto de ley. También los vecinos de La Pampa Húmeda, Lucharon para seguir intentando ponerle un límite a las fumigaciones con agrotóxicos. Y tal vez la noticia del año fue la aparición de Guido, el nieto de Estela de Carlotto, quien, como presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, había ayudado a encontrar a más de 100 nietos de otras abuelas. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida, de encontrar lo que busqué y buscamos. Esto es para los que todavía dicen basta, esto es para los que todavía dudan si se hacemos bien, esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. En cambio esto, para los buenos argentinos, es una reparación. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Yo soy Ignacio, o Guido, porque ella está muy firme con esa decisión. Yo quisiera que que, que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como le, le ha tocado a otros o le podría haber tocado a otros, digamos sirva también un poco para para potenciar esta búsqueda.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 Este año 2014 fue un año más que pasa sin que se llegue a la plena legalización de los medios comunitarios, como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las radios comunitarias crecimos, pero seguimos peleando por licencias, por nuestra plena legalidad. También, otra vez este año, la justicia le hizo el juego al monopolio Clarín y un juez, Horacio Alfonso, le concedió otra medida cautelar para que siga sin cumplir la ley. Este año comenzó el juicio por los crímenes del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Buenos Aires, aunque sin el expresidente Fernando de la Rúa en el banquillo. También este año, funcionarios y empresarios comenzaron a ser juzgados por la tragedia de 11. El vicepresidente de la nación, Amado Boudou, Fue procesado por la justicia por el traspaso de la ex empresa Chicone. Se jugó, por fin, el esperado Mundial de Fútbol de Brasil y Argentina llegó otra vez a la final. No pudo ser, pero la selección nos identificó a todos por su unión y sentido de equipo. Además, todos los partidos pudieron ser vistos en forma gratuita y por televisión abierta. Otra de las grandes noticias de 2014 fue la puesta en órbita del ARSAT-1, el primer satélite de telecomunicaciones geoestacionario diseñado y construido íntegramente en nuestro país. Es la primera vez eh, que a nivel nacional eh, se fabrica, se diseña, se fabrica y se ensaya un satélite de telecomunicaciones geoestacionario. Si bien... Eh, uno puede decir se, se han fabricado satélites anteriormente en la Argentina eh, fueron todos satélites eh, de órbita baja de algunos de comunicaciones el los satélites geoestacionario de telecomunicaciones es otro tipo de misión y la y la misión cuál es la del satélite es la de prestar servicios de telecomunicaciones solo hay o, ocho países que están en condiciones de fabricar eh, satélites de este tipo de esta característica y, y esto no nos nos indemniza y sobre todo fortifica fortalece lo que es eh, la soberanía del país a nivel eh, satelital. Argentina ahora eh, está en condiciones de fabricar sus propios satélites y de ocupar sus posiciones orbitales sin depender de, de, de terceros. Y también en este 2014, los trabajadores de la ex cerámica Sanón de Neuquén, una emblemática empresa recuperada, consiguieron su título de propiedad de la fábrica luego de 13 años, mientras que los trabajadores del Hotel Bauen de Buenos Aires cumplieron 10 años de gestión obrera. En Rosario, un grupo de buenos vecinos que no matan al empresario que les roba o al patrón que los explota, sí asesinaron a golpes a un muchacho al que acusaban de haberse robado una cartera. Fue el linchamiento de ...del que habló y debatió el país... ...los vecinos de las villas de Buenos Aires... ...tuvieron que instalarse este año... ...con carpas en el obelisco... ...para no ser ignorados... ...siguieron este año... ...los juicios por crímenes de la última dictadura... ...y se avanzó... ...en el juzgamiento de cómplices civiles... ...como por ejemplo cuatro jueces federales que comenzaron a ser juzgados en Mendoza. También 2014 fue un año más sin que se abra de verdad el debate de una ley para despenalizar el aborto que causa la muerte de cientos de mujeres cada año en Argentina. Este año el gobierno nacional dejó de lado la política de no represión de la protesta social y reprimió con la gendarmería a familias sin vivienda en Buenos Aires y a trabajadores que protestaban contra los despidos. Se aprobó este año la nueva ley que crea los tribunales para consumidores. Se conoció en este 2014 que unos mil argentinos y no precisamente de sectores empobrecidos, tenían cuentas en Suiza sin declarar y que un poderoso banco, el HSBC, era el que se las abría para que pudieran evadir impuestos. Se hizo justicia en Rosario con los narcos que asesinaron a los tres chicos de Villa Moreno. En Santiago del Estero, en cambio, la justicia no se animó a condenar al empresario acusado por el asesinato del campesino. Cristian Ferreira. Se aprobó este 2014 la Ley de Agricultura Familiar que genera gran expectativa en la cantidad de familias que se dedican a esta actividad y que generan nada más y nada menos que el 20% de lo que se produce en el campo. El 2014 fue también el año en el que se comenzó a hacer justicia por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero con cuatro militares condenados 19 años después. Y tal vez el mejor cierre para este año y para la dignidad de América Latina fue el paso que dio Cuba logrando que Estados Unidos reconociera que se equivocó con el bloqueo que sin embargo aún mantiene resultado de un diálogo al más alto nivel incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama ¿Se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones? Bueno, estamos viviendo un momento de mucha alegría, de mucha satisfacción. En primer lugar, por el pueblo cubano, pero también por los pueblos latinoamericanos y por la situación internacional. Nosotros consideramos que es un hecho histórico, un hecho que realmente termina con una situación de conflicto, de guerra no declarada. Escríbanos a centro satelital Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Y luego de este repaso bastante sintético de lo que pasó en el año a nivel nacional, vamos a recorrer el país con los informes que prepararon nuestros compañeros desde las radios comunitarias. Conocemos lo bueno y lo malo en algunas provincias. La Rioja, Formosa, Buenos Aires, Misiones, Salta y Santa Fe. Saludos, ¿cómo están compañeras, compañeros y oyentes de Farco? Cosas buenas y deudas que deja el año 2014. 36 años hubo que luchar para enjuiciar y condenar a los asesinos de Monseñor Angelelli. Los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella, que conducían en La Rioja la represión terrorista del Estado, fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común por el crimen del obispo de los pobres durante la última dictadura militar. Con documentos fundamentales aportados por el Papa Francisco, llegó la condena a los militares, pero en la columna del haber sigue en rojo la complicidad civil que espera nuevos juicios. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, autor mediato, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado en perjuicio de Monseñor Enrique Ángel Angelelli. La Rioja también afianza su carácter anti-minero y la lucha ahora contra la minería nuclear gana nuevas batallas. Este año las asambleas ambientalistas celebraron un fallo judicial en contra de la Comisión de Energía Atómica y ahora todos los emprendimientos mineros nucleares en la provincia deberán ser clausurados. Para el año que viene queda la enorme deuda pública del gobierno de la provincia con los derechos básicos del pueblo, un sistema de salud colapsado en el cual no se ha invertido en ninguna solución. Un sistema educativo en crisis con intentos privatistas que ha roto las negociaciones paritarias con los sindicatos después de siete años de funcionamiento. Una administración pública precarizada en un 50% a quien se ningunea permanentemente en sus reclamos. Fin de año en lucha en La Rioja para todos estos sectores. También los familiares del soldado Alberto Ledo, desaparecido en la última dictadura bajo el mando del actual jefe del ejército, César Milani, continúan y continuarán la lucha desigual entre la memoria y las chicanas de la justicia. La causa continúa paralizada desde hace más de un año y se corre el riesgo de consolidar principios esgrimidos para defender a Milán y en otras causas a represores esto con la posibilidad de debilitar el proceso de juicio y castigo iniciado en 2003 tanto defender la Rioja, tanto luchar y luchar... para Expreso Farco reportó Radio La Bocona desde Anillaco, La Rioja muchas felicidades y buen año 2015 para todas las compañeras y compañeros de la red Pobre soy, soy montonero, señor Libres somos los riojanos, libre seré yo. buenos días amigos de farco el 2014 deja un año no muy positivo para la provincia de Formosa, ya que fue el año con más irregularidades en los organismos públicos. En los 19 años de la gestión de Infran, uno de los estamentos más criticados fue el de las fuerzas de seguridad a cargo del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Abel González. Desde policías implicados con el transporte y la comercialización de drogas, hasta cómplices de una banda delictiva, mientras la inseguridad toma partido en las calles de Formosa. La justicia también hace su parte. Desde el Estado Nacional se está luchando por la memoria, la verdad y la justicia, pero aquí, en cambio, dan libertad o desestiman denuncias contra ex-represores por delitos de lesa humanidad. Pero eso no es todo, ya que el 80% de los funcionarios del interior no se quedaron atrás. Intendentes del Partido Justicialista, atrincherados en sus municipios por malversación de fondos, hasta funcionarios que vendieron un pueblo entero fueron algunos de los dolores de cabeza del gobernador. En lo que fue óptimo, como en todos los años, fueron las inauguraciones de obras públicas. 1.057 escuelas desde su gestión. También un centenar de viviendas, hospitales y hasta una planta de uranio serán los caballitos de batalla para este 2015. Aún así, vemos que otra promesa de Infrance desploma, ya que no llegaron al déficit habitacional cero que habían prometido en el 2013 antes de las PASO. Miles de familias que perdieron todo por la inundación, aún siguen esperando su techo digno donde vivir. Mientras también en otras provincias ponen a la gestión de infran como ejemplo, aquí se están derogando leyes como la ley 815 que prohibía la instalación de industrias peligrosas. Eso dio paso a la instalación de la planta procesadora de uranio de Citex, generando así el repudio de miles de formoseños y malestar con la iglesia católica. El enojo también de parte de los empleados públicos se hace sentir en las calles, ya que en otras provincias se dieron bonos navideños o aumento. Aquí solo hay silencio. El ministro de Economía, Jorge Ibáñez, es uno de los más perseguidos para que dé respuestas a las preguntas de la gente. Los sufridos empleados públicos provinciales creyeron presenciar el anuncio respecto a un bono o plus navideño en la reciente inauguración de 400 viviendas. Pero cuando escucharon de boca de los propios diputados provinciales dar las explicaciones de la necesidad de un reajuste sobre el valor fiscal de los inmuebles, nos damos cuenta que se está pensando muy poco en la necesidad de la gente. El 2015 será un año clave para algunos funcionarios y también para la gestión de Infran, ya que con Formosa en hermosa no es suficiente para que vaya un balotaje. Quien reportó para Farco, Guillermo Guillen, desde FM98.1, La Nueva, Formosa. Felices fiestas. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. llegada del fin de año nos invita a la reflexión y el balance. Si bien no siempre el resultado es positivo, nunca está de más recordar para que las cosas que se hicieron mal no se repitan y las buenas noticias se incrementen. En la ciudad de Buenos Aires el balance deja un sabor amargo, las buenas noticias escasearon y las malas continuaron un arrastre de años anteriores. Dicen las personas sabias que lo bueno se deja para el final, por eso comencemos por lo malo. En la salud pública siguen los problemas de la falta de insumos, el personal médico y auxiliares. En la educación no se pudo solucionar el problema de las vacantes para los niveles iniciales y continúa la faltante como el año anterior. En viviendas los más postergados no encontraron soluciones. Los habitantes de los barrios carenciados siguen pidiendo su urbanización y así lo explica Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio de Derecho de la Ciudad. La Ciudad de Buenos Aires se aprobó una normativa universal para toda la Villa de la Ciudad, que es la Ley 148. La Ley 148 establece que todas las villas deben urbanizarse y establece un mecanismo participativo para esta urbanización. Por eso suena bastante complejo y causa perplejidad y asombro que la jueza de la Cámara ha no digo que la legislatura tendría que resolver si para al barrio cuando la legislatura de la Ciudad ya lo hizo en el año 98, está en una ley marco de urbanización civil. Entonces esta sentencia de la justicia viene en esa dirección a otorgar menos derechos a los villeros para que tengan menos legitimidad jurídica por lo menos o judicial para reclamar por la organización. Pasemos a lo bueno que siempre hace bien escuchar buenas noticias. Aunque no se cumple la ley de basura cero, que ayudaría a separar los residuos para su reciclado, en la ciudad se instalaron una gran cantidad de contenedores de residuos diferenciados según su almacenamiento. Ya sobre el final de año se aprobó en la legislatura porteña la ley de centros culturales, que brinda un marco legal e impide su clausura. Esto es algo que pasó mucho en los últimos años. Edgardo Form, legislador de Nuevo Encuentro, nos explica detalles de la ley. Es importante destacar que esta ley viene a cumplir un vacío legal porque no había una norma que estableciera una tipificación de los centros culturales, requisitos en materia de seguridad, la habilitación de un registro, la autoridad de control y de aplicación de la norma. Y esta iniciativa que comenzó con un reclamo de MECA de la agrupación que reúne un conjunto muy significativo de centros culturales que además padecieron los cierres, las clausuras a lo largo de todo este año. Realmente una forma de cercenar la posibilidad de que sectores populares expresaran su compromiso, su vocación, su creatividad en todos los aspectos que hacen a la cultura. Pues bien, la norma que nosotros eh, presentamos no a cubrir ese vacío legal. Levantemos la copa deseando que este año nos encuentre solo con buenas noticias. Mi nombre es Hernán González y junto a Frecuencia Cero les deseamos un muy buen año. Ja, quedaste viejo y gastado. No, si ya te queda Transmite poco. Radio Tan rebosante el de semanas, días, días, días, meses. Y, 22, y mirate. Posadas Bonita, estás aún triste que te arranque la última. Ya, ya, ¿eh? En un pestañeo y quedarás en el recuerdo. ¡Vamos, aire! Ah, eh, no crean que estoy loco. Pero estaba charlando con el almanaque mientras se me ocurre algo para el último expreso farco del año. El tema... Es lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo de este 2014, primera parte de la segunda década de este siglo. En Misiones se puede morir en un accidente de tránsito por ser mujer. En el 90% de los accidentes hay incidencia de alcohol y hasta el mes de noviembre se amontonaron 272 cadáveres. Hace falta mayor educación vial y más control es la cuarta provincia después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba el machismo mata pero por suerte existe la línea 137 de asistencia a las víctimas. En algo se avanza, pero no alcanza. Así que nosotras pedimos a toda la comunidad que se involucre, porque este no es un problema de mujeres, es un problema de hombres. La mayoría de los agresores son hombres, el 95%. Las inundaciones producidas por las fuertes lluvias en Brasil provocó desastres en muchos pueblos a orillas del río Uruguay, como en el Soberbio, en turismo, y a pesar de las lluvias, fue un buen panorama. En noviembre ingresó al Parque Nacional Iguazú el turista Un Millón, un jubilado cordobés. Los pasos fronterizos no dan abasto, somos un país jodido de fronteras cerradas. En el puente Posadas Encarnación cruzan en estos días unas 22.000 personas. Muchos hermanos paraguayos que regresan desde Buenos Aires a pasar las fiestas navideñas. Y por último, en Posadas hay 140 emisoras de radio para un dial de 70. Urgente un plan técnico, si no, la licencia? ¿Para cuándo? Bueno, chao Si no los veo, ¡Feliz Navidad! En el Expreso Parco, su voz se escucha. Pasaron muchas cosas en Salta. Más de 20.000 mujeres marcharon en la ciudad de Salta mostrando los cambios que exigen. Sobre esto nos comenta Irene Palacios, que es una de las organizadoras del encuentro un encuentro maravilloso, fue un encuentro gigantesco, este encuentro no termina acá, sí. nosotros vamos a luchar por muchos encuentros más, le agradecemos a las mujeres salteñas que participaron a los varones salteños que apoyaron la lucha de las mujeres, porque la sociedad en su conjunto se benefició con este encuentro. En el tema tierras, el diputado del partido de La Victoria, Jesús Ramón Villa autor de la ley que prohíbe los desalojos, nos narra sobre el avance de los desmontes y desalojos en la provincia Bueno, estuve precisamente en el lugar, estuve con la gente que había tenido estos inconvenientes, poseedores de tierra, donde lamentablemente hoy están allí con una situación para nada eh, tranquila, donde bueno se están siendo, se ven amenazados por una, por una jueza. Digo esto con una jueza porque hay un, un mandato de una jueza hacia, eh, hacia la justicia para que permitan pasar unas máquinas para hacer deslindes e inclusive hasta romper alambres donde están violando los, los, los derechos de los poseedores. Creemos que la jueza está desoyendo o está incumpliendo con la ley que es clara y precisa en este sentido, que se prohíben los desalojos en el ámbito de la provincia. Y finalmente, Hernán Giardini. Hoy nos confirma la firma del gobernador Rutubey derogando los cambios de denominaciones que permitían una indiscriminada acción de desmonte. El gobernador, este, por suerte, ha escuchado el reclamo, no solo de nosotros, sino ya de, de la Secretaría de Ambiente de Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, distintos organismos, Eh, ...a nivel nacional... ...pero también hubo, hubo fuerte reclamo... ...de los propios salteños... ...recordemos que en el primer día de diciembre... ...entregamos al gobernador las 50.000 firmas... ...de salteños mayores a 16 años... ...que han firmado por esta derogación... ...y que bueno, finalmente se ha concretado... ...las 6 millones de hectáreas de bosques... ...que están clasificadas en categoría amarilla y roja... ...vuelven a estar protegidas... ...en función de que no se les puede cambiar el color... ...y en ese sentido habilitar el desmonte... ...que es lo que venía sucediendo. ¿no? Desde Salta... Un abrazo para todos los integrantes de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Hola amigos de Farco de todo el país. Se nos termina el 2014, un año borracho de contrastes, de luces y sombras. En abril, Gendarmería y Prefectura llegaron a Rosario y se instalaron en los barrios considerados conflictivos. Y mientras se hablaba de que volvían las rondas de mate en las veredas, nos enteramos de que muchos pibes sufrían y sufren abusos cotidianos por parte de las fuerzas federales. A mediados de junio... Sufrimos un robo en los estudios de la radio, perdimos muchas cosas y costó reponerse, pero también ganamos la seguridad de que muchísimos amigos y colegas nos reconocen y están dispuestos a apoyar nuestro proyecto de comunicación comunitaria. Llegó agosto y mientras celebrábamos el Día del Niño en la plaza de Barrio Copelo pensábamos que ya hacía un año que estaban condenados los tres primeros culpables por delitos de lesa humanidad en el cordón industrial del sur santafesino pero todavía no estaban en prisión. hubo que esperar haciendo, esperar luchando y la justicia llegó En noviembre los militares Rubén Cervera y Horacio Maderna comenzaron a cumplir sus ocho años y medio de cárcel por torturas al trabajador Manuel Casado y en diciembre también el civil Pedro Alberto Pili Rodríguez fue puesto tras las rejas. Es diciembre y tras tres años de lucha hace pocas semanas también llegó el final del juicio por el triple crimen de Villa Moreno en Rosario con condenas ejemplares y una ejemplar lucha por justicia pero las realidades de fondo que necesitamos cambiar ya nos habían vuelto a golpear duramente, porque durante todo octubre buscamos a Franco Casco y desde noviembre sabemos que lo mató la policía. Y porque el 2 de noviembre una chica de nuestra ciudad, Analia Rivero, de 18 años, murió baleada en el frente de un boliche. Pedimos justicia, pero nos gusta más decir que construimos justicia, porque la justicia no es un producto que se fabrica en los tribunales. Con el sudor de cada día cambiando lo que nos duele, desde la calle, desde un micrófono o donde nos toque, estamos haciendo justicia juntos. Desde la Radio Comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, un abrazo a todos y los mejores deseos para 2015. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco, Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa, Pepe Frutos aquí en el micrófono y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia del país. Este es el último Expreso Farco de este 2014, vamos a volver en marzo de 2015, los esperamos entonces, nos reencontramos el año que viene, que tengan un muy feliz fin de año a toda la audiencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias en el país. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas Expreso Farco